Todos los seguidores de la filosofía de Artístenes serían denominados como kinix. La palabra cinismo, la cual proviene de las enseñanzas filosóficas de los kynix, en la actualidad ha obtenido un nuevo significado. Ahora no sólo define la acción de negar las leyes sociales, sino también describe la acción de negar la moral existente y las leyes culturales.